Y, y lo vamos, vamos a seguir ahí un poco más el tema en la, en la semana, si es posible. Pero tenemos eh, comunicación telefónica con Aixa Adema, es una boxeadora pampeana que tiene la chance de pelear por el título del mundo. Estará eh, peleando el 12 de octubre. Eh, en Chile, eh, tratando de, de, de bueno de, de, de quedarse con el título mundial Una boxeadora muy joven eh, de la provincia de La Pampa Con la cual eh, tenemos comunicación telefónica en este en este momento Aixa, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Sebastián González, Pali Hola. Cucharini, te saludan Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy Muchas bien. gracias por llamarme No, Gracias por atendernos eh, Y bueno, contanos un poquito cómo recibiste esta noticia De la posibilidad de pelear por el título del mundo eh, Cómo vas manejando eso de la ansiedad Y la verdad que estoy muy contenta porque no me lo esperaba. Eh, surgió muy de repente, eh, pero demasiado bien me lo estoy tomando, aunque la ansiedad me puede a veces, ¿viste? Pero eh, surgió hace poco a través de un contacto de Buenos Aires y que nos recomendaron, ¿viste? Porque nosotros ni enterados estábamos. Así que así surgió, ¿viste? A través de un contacto de Buenos Aires. Eh, Isa, ¿y en cuanto al tiempo? Porque decía, bueno, nos enteramos hace poquito, eh, falta menos de un mes para la pelea, digo, te, el tiempo te alcanza para poder prepararte de la mejor manera, ¿cómo, cómo vas a llegar? Eh, yo creo que me gustaría haber tenido más tiempo, porque esto surgió de repente, pero eh, le estamos metiendo muchas horas al gimnasio, muchas horas de corrida, así al, todos los días estamos corriendo, y quiero decir, este... Yo creo que voy a llegar bien físicamente, aunque me hubiera gustado tener más tiempo porque es una pelea a 10 rounds y es muy importante. No es lo mismo pelear a 4 que ir a 10. De... Mm. Es como un... Es un golpazo para mí, ¿viste? porque es la primera vez que voy a hacer una pelea a 10 rounds. Ah, es la primera vez que vas a pelear a 10 rounds. Aixa, eh, ¿y ¿cuántos años tenés vos? Tengo 20. 20 años, ah, sos joven. Eh, porque estaba mirando sí. que la rival tiene 28 y por ahí un poquito más de experiencia. Sí, sí, eh, tiene más peleas que yo, en profesional, está en invicta y sí, tiene 28 años. Mm. Así que, bueno, eso es lo que yo sé hasta ahora. de Ajá. ella. ¿La pudiste ver? ¿Pudiste ver a Daniela Asenjo, que es eh, la, la boxeadora chilena que vas a enfrentar? Sí, sí, estuve mirando algunas peleas que ella... ...ha tenido durante este tiempo... ...y la verdad que la considero... ...muy buena boxeadora ...muy agarrida... ...este... ...y está en vista de que es algo importante... ...también de ver porque... ...bueno, eh, para la carrera que yo llevo... ...bueno, así que... ...bueno, le vamos a hacer pelea. Eh, eh, Aixa, ¿tu familia... Eh, eh, ...viene del ámbito del boxeo? Sí, hmm. mi tío y mi papá... ...fueron boxeadores... Así que tu tu papá Gustavo Gustavo Adema sí ah está bien sí, un sí. conocido boxeador por lo menos acá para los santarroseños sí sí y mm. él es el entrenador tuyo sí siempre fue mi entrenador sí mm, está bien eh, bueno entonces eh, título del mundo eh, y las, las expectativas son las mejores me imagino sí estamos esperando que cómo es este lo mejor porque ¿Sí? es un título muy importante y... Bueno, es el de, es de la Organización Mundial de Boxeo Latino. Eh, la única que perdió por ese título fue la Gata Costa. Uh -huh. Claro. Mónica Costa. Sí. Y, y es la categoría Super Mosca, 52 kilos. Sí, sí, sí. En esa categoría. ¿Ah, ¿hace cuánto que, que estás en el boxeo? Y hace siete años. Siete años. Siete años. ¿eh? Desde los trece. Sí, de los trece años. Uh -huh. eh, ¿Y cómo, cómo ha sido esa evolución hasta acá? Porque te, entendemos que por ahí tampoco el... el eh, bueno, que el boxeo femenino sí ha crecido mucho también en los últimos años, pero por ahí eh, lo mismo que venimos diciendo últimamente del fútbol, eh, históricamente ha sido un ámbito de, de, de hombres, tal vez. ¿Cómo fue para vos ahí eh, incursionar en el boxeo, desarrollarte dentro de este deporte? y sí, la verdad que no fue difícil para mí. Eh, yo me acostumbré porque... Más allá de que siempre se consideró un deporte de hombres, bueno, como todo, porque en realidad la mujer nunca se tuvo mucho rol en el deporte, ¿no? este mm. Pero no, no la pasé mal eh, yo estoy acostumbrada a estar entre los hombres, digamos, eh, en, eh, en el deporte. Siempre, siempre o sea, me gustó estar rodeada de los hombres porque me crié en este ambiente bien en el boceo donde no hay muchas mujeres boceadoras, pero bueno, este le, va, voy bien dentro de todo. Uh -huh. ¿Y era, era fácil encontrar eh, rivales, eh, otras chicas para, para pelear, de, de tu categoría, de tu peso? Eh, no, fue, al principio fue muy difícil, porque yo empecé peleando en 49 kilos. Eh, yo tenía 14 años y bueno. Después estuve parada un tiempo como eh, cinco meses y que no... O sea, entrenando, parada en el sentido de que no podía pelear por el tema de que no se conseguía rival. Uh -huh. eh, y tenía que andar peleando en otras categorías. Claro. O sea, en, 50, en gallo, super supergallo, eh, categorías que no eran mías. Claro, dando eh, ventaja, además. Sí. Y no me convenía porque eran rivales muy grandes y yo soy muy petiza para la categoría, así que... Después que, bueno, fui avanzando, a medida que iba avanzando, empecé a bajar. Eh. Dije, un día dije, ya está peleando en esta categoría y si no se consigue rival, bueno, no claro. voy a seguir peleando en otro. Uh -huh. Porque también hay peligro. Claro. Eh, eh, recién mencionabas, Isa que vas a pelear por primera vez eh, a 10 rounds. Eh, me imagino que el entrenamiento no será el mismo. No, nada que ver al que estaba haciendo. Este, empecé un gimnasio eh, eh, para hacer trabajar más con más potencia, más fuerza, más equilibrio todo, en todo sentido. Porque la verdad que no, ni, nunca pensé que se me iba a presentar una pelea así. Claro. Eh, yo les, como les comentaba, es muy reciente esto. Claro. Este, Eh, que... O sea que por ahí vas a dar un, un poquito de ventaja, digo, eh, pensando que si te hubiesen programado la pelea para dentro de dos o tres meses, la preparación hubiese sido un poco mejor. Sí, la verdad que mm. sí hubiera sido mejor, sí. pero cabe destacar que, bueno, estoy bien entrenada, Eso claro. me, de esa ayuda. ¿Cómo, ¿Cómo son estos días? Pues más que ¿24 horas de entrenamiento? ¿Tratando de aprovechar el, al máximo el tiempo que tenés? Sí, sí, Este, bueno, a la mañana me levanto a las 6 de la mañana a correr. Eh, bueno, a la mañana estoy sí, acá en el colegio y bueno, a la siesta a y media me voy a entrenar, salgo a las 7 y de ahí me voy a otro gimnasio. ¿Ahora estás en el colegio? Sí, ahora sí, estoy en el colegio. ¿Qué, qué estás haciendo? ¿Eh, ¿Secundario? Sí, sí, terminando este es mi último año. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, y, ¿y te dieron permiso para charlar un ratito con nosotros ¿eh? ahí? <risa> Sí, sí, bueno. por suerte me dio bueno. un ratito. Eh, Ahí eh, te quería preguntar esto, eh, si te acordás sí. tu primera pelea, eh, cómo cómo fue esa primera pelea, ese primer ese, ese debut en el boxeo, eh, y bueno, cómo, eh, cómo, cómo te ves hoy en comparación de aquel primer día, si te, bueno, que te imaginabas esta pelea por el título y ya dijiste que no, pero digo, ¿cómo, cómo, cómo ves todo este camino recorrido? y Lo veo, no lo puedo creer directamente porque... Pasé por un montón de cosas y la primera pelea fue, fue tan intenso lo que viví, o sea, no me lo esperaba. Fue, me pasaron un montón de sensaciones juntas en una noche, eh, eh, gané por nocaut eh, me acuerdo. ¿Foca? Y, pero una, eh, en trenes la había peleado. ¿Y la rival te pero, acordás, no? Eh, no, no me acuerdo cómo se llama, pero era una rival muy dura que venía ganando, tenía cinco peleas, yo recién debutaba. Y la federación lo permitió, este, pero bueno, eh, fue una mezcla de, de emociones, de un montón de cosas. Estaba descompuesta hasta de los nervios, me dolía la panza. Fue fue terrible, era como. Bueno, ¿y esto de ahora es parecido o no? No, ahora estoy sí más tranquila, más. Sí, sí, con un poco de, de adrenalina, ansias de de esperar que llegue la, la hora de subir al ring, eh, ansias porque estoy contenta, quiero pelear, quiero, quiero enfrentar a la, la chilena, me gustan estos desafíos. <risa> bueno, Aixa, muchas gracias, le mandamos un saludo a Gustavo Campanino, eh, que me dijo que era amigo tuyo también, que no, no está trabajando sí, con sí. vos, eh, pero me, me habló muy bien, así que le, le mandamos un sí. una Un abrazo Él también. nos ayudó también con la pelea, con esta pelea, a conseguir los contactos y todo eso. Uh -huh. así, eh, que, bueno. así que me habló muy bien también y, y le mandamos un, un abrazo grande. Eh, la última, preguntarte vos, bueno, el colegio, ¿no? El colegio que está, es tu hinchada, básicamente, te, te están apoyando, ¿cómo, ¿cómo es ahí? Sí, eh, bueno, mis compañeros y mis profes saben todos, así que eh, gracias a Dios tengo el apoyo de un montón de gente, la gente que me quiere, Me pone muy contenta realmente porque hasta de gente que no me lo esperaba. Y bueno, eso me, me llena el corazón de alegría. Bueno, Buenísimo. Vamos a averiguar, eh, seguramente la pelea se va a transmitir por algún... O aunque sea por un canal de YouTube. Eh, vamos a tratar de, de, de, de averiguar por ¿Es dónde. ¿Es televisada, sabés? Eh, no tengo ni idea. Uh -huh. Pero yo seguramente lo voy a estar comunicando por Facebook ah, o Instagram. De bueno. última... Vamos a ver cómo hacemos. Claro. No, sí, claro. Vamos a estar atentos ahí. Eh, Aixa, te agradecemos muchísimo estos minutos. Eh, te mandamos un fuerte abrazo. Te deseamos lo mejor en esta etapa de preparación y bueno, por supuesto que llegue de la mejor manera al 12 de octubre para bueno, para tener esta chance de pelear por el título del mundo. Muchísimas gracias a usted por la nota y por tenerme en cuenta. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Hasta luego. Eh, Aiza Adema, boxeadora de la provincia de La Pampa, 20 años, va a pelear por el título mundial contra Daniela Asenjo, boxeadora chilena de 28 años de edad, el 12 de octubre en Punta Arenas en Chile. Ahí se va a realizar esta velada boxística.